lo q u e es esto? Un desastre total. Despidos masivos, tarifazos, empresas offshore. Esto no se limpia con nada. La población no puede aguantar mucho tiempo más toda esta podredumbre. ¿Cómo hago para sacarle estas manchas a Mauricio? Soy su secretaria de toda la vida, no le puedo fallar. Tranquila, Anita. Ya estoy aquí. ¡Mister Músculo! Casa Rosada. Dejaron la puerta abierta de la terraza y el helicóptero estaba con las llaves puestas, lista s para salir. Pero no se preocupen, que vine a ayudarlos. ¿Pero cómo vas a hacer? Hay marchas por, todo, por todos lados, todos los días. Los pobres no dan más. La clase media está enojada. Mirá si se vuelven a juntar tiquete y cacerola. No, jamás p e r m i t i r é que se disuelvan las clases sociales. ¿Pero qué hacemos? Tiene que ser rápido. Vine con mi nueva fórmula: blindaje mediático. o ¡Increíble! Ya nadie habla del p i d e asesinado por la Metropolitana en la boca. El gel del blindaje mediático tiene micropartículas de farinia, el á s c a r y l a l i Expósito. Al combinarse, limpian de una vez todas las manchas del gobierno. ¡Mira esto! En un segundo, la opinión pública dice que es normal tener empresas offshore. Es un resultado al instante. Pero no solo eso, Anita. Cada mancha que quitamos de aquí salpica la imagen de otros. ¡Mira esto! Encuesta: La mayoría asocia más a Cristina con la corrupción que con los derechos humanos. ¡Espectacular! Y ni siquiera tuvieron que poner pauta oficial. Junto al nuevo Mr. Músculo Blindaje Mediático, viene también de regalo una bailarina s t o l v i s e r súper suave y liviana. ¡Espectacular! A la primera aplicación, la mancha de los despidos casi no se nota. Es más, la gente r e cree que al presidente le queda bien salpicarse con la salsa de los ñoquis. Gracias, Mr. Músculo. Con tu nueva fórmula, Mauricio queda siempre limpito. De nada, Anita. Solo paguen a los fondos buitres y siempre estaré aquí con mi nueva fórmula blindaje mediático para ayudarlos. ¿Pero cómo? ¿Vos laurás b para Paul Singer y Tomás r i e s a Eso nunca lo sabrás. Es como saber de qué está hecha la fortuna de tu jefe en los paraísos fiscales. Eso sí que está sucio. <risa> Gracias, Mr. Músculo. Salvaste al gobierno. Mr. Músculo, blindaje mediático. Elimina las manchas y las reacciones populares.